sentido de creer en algún sentido de fe, pero también emerge una parte muy capricorniana en ti es decir, desde el absolutismo capricorniano que lo mide, es el símbolo arquetípico de la montaña, aquí están las leyes físicas y esto es medible y constatable ¿verdad? entonces ahí parte quien dice ¿cómo hacemos para verificar la validez absoluta de la física mecánica o de la cuántica? ¿cómo, cómo conciliarlas? ¿cómo conciliamos el mundo de The Secret con el de la astrología? Entonces, desde la visión clásica de, de la física, que era la visión mecanicista, es una visión, digamos, muy capricorniana. La visión acuariana de nuestros tiempos es la visión de la relativista y de la cuántica. La relativista es lo muy grande y lo cuántico es lo muy pequeño. Y en el mundo subatómico tales absolutismos ya no existen. Porque la pregunta que tú dices, ¿se concilia uno con lo otro? Es como cuando los físicos decían, eh, ¿es posible, o cómo es posible más bien, que una... partícula en el mundo subatómico a la vez sea onda y partícula y que es más no ocupe un espacio temporal y que esa misma partícula esté en dos escenarios a la vez. ¿Sí? Entonces sí, la ahí verdad. ya no hay ahí ya no hay una ton... un, ter un, un, un ter otro escenario, no un tercer sino otro escenario. Si esa realidad está en dos escenarios a la vez pues quiere decir que no hay verdades absolutas y que por ende pues lo uno, o sea Intentar hallar una verdad y situar a la onda como onda, pero también encontrarla como partícula, no es considerar que de que no sirva o que no sirva la astrología. Okay. Son realidades distintas y bajo un esquema real pueden ser perfecta, perfectamente compatibles. Yo, digamos, si seguro usted no es ni el espacio, además no tenemos el tiempo, tengo unas observaciones muy particulares. He tenido ocasión de hacer unas lecturas. ¿Y tú para tienes mí el un... tema realmente, sí, para mí el tema no es nuevo. Ajá. Creo que, que el tema es. Antiguo. Yo creo que quienes empezaron a hablar de esto es Unite en Estados Unidos, la escuela metafísica de Connie Méndez, O sea, mm. a su modo lo hicieron. O sea, el tema no es nuevo. Lo que pasa es que hoy día tiene una parafernalia y una forma de venderse distinta. Pero pues, para mí en esencia no es nuevo. Sobre lo cual yo tengo unas ideas que no no distan mucho de de, de, de no hallarles compatibilidad. Yo yo yo siento que tengo una armonía con el tema, pero como todo también tengo controversias no de no de fondo, sino de forma. Okay. Sí, y tú tienes tú tienes un taller de cuántica, ¿no? En alguna ocasión fue, me llegó un en correo de astrología esotérica. En el de astrología esotérica. Ah, bueno, ese también puede ser otra iniciativa para que algún día hagamos uno de esos cursitos. Astrología esotérica. Yo? Correcto, que es en el que yo involucro el mundo de lo que... ¿Wicca? <risas> comillas, comillas es esotérico, no, ese se basa en, las, en los tratados de la escuela teosófica. ¿Alice Bailey? De, Alice Bailey, que es la escuela arcana, también de la antroposofía, de Rudolf Steiner, eh, wow. del antiguo. Eh, Oiga, el, lo, lo brujo mío, según de, Cecilia. El rosacrucismo. Wow, chévere. ese Entonces... Eh, y mucho antes desde el mismo Christian Rosencruz hasta el mismo Max Heindel es decir eh, hay, hay muchas escuelas ancestrales herméticas, ocultistas, esotéricas digamos que el factor oculto representa sabiduría, profundidad está la cábala por ejemplo judía ¿no? mm. está el sufismo por ejemplo islámico o sea son muchas las fuentes de, de donde, donde surge ese, ese ese patrón ancestral está el gnosticismo ancestral y bueno Entonces, allí de pronto puede uno entender eh, pues lo profundo, ¿no? De la astrología, ya no en un factor, digamos, externo, sino espiritual, llamémosle. Entonces, no encuentro que muchos de esos principios mm. no ríen. ¿no? Pero sí tengo ah, cuestionamientos, eh, insisto, no de fondo, sino de forma. Ahí medio... Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. The Secret es, es, es un fenómeno de mercadeo súper. Sí. Un... Y de fondo, o sea, de fondo de Secret, pues, o sea, Secret es un compendio muy bueno de muchas cosas, pero de uh -huh. fondo a mí lo que me, me enganchó fue Abraham. Abraham me, o Abraham, perdón, me, me enganchó. Uh -huh. Oiga, Diego, mire, aquí ustedes lo que están viendo es un típica conversación Diego Jairo... <risa> No hay tiempo, hay que hablar de muchas cosas de casa, 8 Ajá, entonces, hablamos de muchas cosas, hay de todo modo nuestra sinastría y aparecen otros sí. aspectos muy interesantes de, de cómo abordamos esos temas Oiga, pero me quedó sonando la idea de hacer algo de, de esoterismo, entonces ya se imaginarán de qué vamos a hablar ahorita offline. Hay, otro, teo, hay otro, otro mazón, Oscar Adler, que tiene un tratado muy excelente que se llama la astrología como ciencia oculta, por ejemplo. O sea, hay muchos tratadistas que a lo largo de la vida han considerado la astrología esa ciencia sagrada, mmm, no solo frente a los... es que la, la, la astrología es obniabarcante, sí. pero también, y por qué no decirlo, frente a ese mundo tan sutil que es el mundo espiritual del ser humano. Eh, yo, de hecho, también tengo serios cuestionamientos a quienes despojan las, a la astrología de su matiz sagrado. porque situarla, situarla en el plano del materialismo es como cuando las escuelas psicológicas sitúan al individuo solo en el plano de la genética y el ambiente pues hay algo más allá ¿no? ay Diego se quiere reír aquí bueno. me escriben que usted es como los magos en las fiestas, saca cosas por todos los lados ay bueno si sí me hacen reír está buena, está buena Sí. Bueno, pues, eh, no, es que si sí, sigo aquí hablando y se nos vayan las, las diez. Entonces tenemos que, que ya cerrar esta sesión. No digo, si ahorita lo llamo más tarde y hablamos, me quedó sonando mucho eso del, del, de los esoterismo. Eh, yo la verdad no he incursionado mucho, he sido muy cognitivo en esas áreas, pero sí, sí siento que podemos, eh, desarrollar eso y eso le va a caer como anillo al dedo a todos aquellos que tengan esa casa ocho, Eh, de alguna forma activar entonces uh -huh. muy chévere no, y, que, y, que, y que adicional es es, es un poco pues di, plantear un tema todo el mundo está en libertad de discernirlo tomarlo dejarlo esto no se vende como un dogmatismo miren ¿sabe, ¿sabe otra cosa que yo he aprendido con esto con esto por ejemplo para para cosas de mercadeo un solo en la dos les dice eh, uh -huh. por ejemplo tener una base de datos uno tiene una su base de datos Y sacar estadísticas, ¿no? por ejemplo, ¿qué porcentaje de mis clientes tienen? No sé, estoy especulando, por ejemplo, un solo en la 8 de, de mis 100 clientes tengo un 60-70% que tienen algo activado positivo en la 8. Entonces, ¿yo qué producto puedo lanzar? Pues les puedo lanzar un producto relacionado con la 8. Eh, tengo eh, clientes que tienen un alto porcentaje de una muy buena casa 4 entonces que puedo sacar, un producto de cómo fortalecer eh, la familia o, o algo de finca raíz o, o sea, esa, esas aplicaciones tan prácticas de la astrología es súper súper porque yo lo estoy viendo hoy en día y hoy lo estoy como enfocando a eso entonces por ejemplo ahorita sí. cuando Diego dijo algo de esoterismo ahí yo mismo pensé, eh, astrología es Muy, uno, un alto muy porcentaje de las personas que están vinculadas a astrología tienen que tener alguna relación de casa 8. Entonces, uno les brinda productos o servicios de, de ese estilo. entonces Mire, y sin ir muy lejos, uh -huh. es tan diversa la astrología, y aquí les saco otra cosa del sombrero del mago. <risa> la escuela Hoover. <risa> la escuela Hoover de astrología. Yo creo que dentro de nuestros alumnos yo creo haber escuchado a alguien que es muy Hoover. Sí. Es una escuela suiza. pues básicamente su fundamento es la escuela arcana, ¿no?, de Alice Bailey, pero toma como referencia los trabajos del psicólogo transpersonal Roberto Asachioli, sí, uh -huh, uh -huh. de los muchos psicólogos transpersonales que consideran el factor del alma una hipótesis y más que una hipótesis, una realidad. O sea, desde Jung, que Wilber, Stanislav Grof, muchos que en uh -huh. el sentido... Ken Wilber, ¿no? Mm. Ana Sohar, en fin, hay muchos que entienden ese sentido transpersonal del alma, pues digamos, la, la, la, digamos ellos son estrictamente psicológicos, ¿no? Entonces el tema se basa, por ejemplo, a semejanza de la proluna hay una cosa que se llama el punto de la edad y es una ecuación en la cual cada casa se le asigna un valor de seis años. Entonces yo entro a esa astrología y me doy cuenta de que tiene unos principios válidos y coherentes, pero si yo... Eh, intento uh, llegar al punto de la escuela júber a sostener que se puede hacer predicciones de lo físico como tú lo planteas de pronto muchos van a decir no, porque pues, el, el objetivo de la astrología es estrictamente psicológico del alma, ¿sí? Sí. sí, o sea es tan subjetivo que para ellos su prioridad es esa, sí. para otra escuela porque yo no pretendo estigmatizar una u otra Y es lo mismo que te puede pasar a ti con el tema de cómo conciliar una cosa. Cuando uno es lo suficientemente amplio, pues fluye y, y es mm. coherente y comprensivo. Así ciertas cosas no las no las comparta. Entonces, por ejemplo, la escuela más materialista de la astrología dice, no, solo la astrología es física como un fenómeno físico para predecir y para identificar sucesos. Y aquí hablamos del determinismo más absoluto. La belleza del mundo, como de la astrología, es cómo conciliar esos dos puntos, desde lo más subjetivo, ¿verdad? Tan abstracto y tan etéreo, hasta lo más físico. y digamos concreto y eso eso complementa muy bien lo que puede ser cualquier orientación en la vida o sea, o ir discernir y si uno pues desea toma en cuenta algo y si no pues sencillamente no lo toma no uh -huh. esa es la libertad de de elección y de conciencia dirían otros mi, mi frase de combate de toro sentado la la que de, la del simposio uh -huh. eso, eso no tiene que tomar con lo que se sienta bien Pues claro. no, hay, no hay lío Diego, no hay lío, todo fluye No, fluye, fluimos <risa> Ahí vamos, ahí seguimos Ok, bueno, durámonos despi despidiéndonos 25 minutos <risa> así, así pasa que siempre Mucho se despide Poco se quiere, sí. ¿Cómo, ¿Cómo es circo de pueblo que se despide? Se despide más <risa> Se despide más que circo, ¿No? circo de pueblo sí. <risa> <risa> Última función <¿no>? y, <risa> y duran seis meses con la última función Bueno sí, no. Ahora sí, entonces ya un saludo especial, entonces nos vemos eh, el próximo viernes. Hablamos con Diego ahorita a ver qué, qué hacemos, me gustó eso, hacer algo de esoterismo. Eh, subí un videíto, bueno, hoy, hoy o mañana les voy a enviar un correo con, con el nuevo panel de control de descargas, está muy, muy chévere, eso nos va a optimizar mucho tiempo a todos. Eh, estoy actualizando ya los eh, la persona que nos está colaborando con la documentación de los talleres, me ha enviado ya muy buena información, entonces lo que estamos haciendo es cada taller, eh, estamos colocando una pequeña sinopsis de lo que se desarrolló en ese taller, para que eventualmente pues las personas interesadas en, en descargar esas grabaciones lo hagan teniendo pues conocimiento de qué es lo que van a hacer, porque hasta ahorita lo que habíamos hecho era fechas y en tal fecha se editó un taller y pues la memoria ya no es muy buena y realmente pues hay muy buen material que vale la pena volver a escuchar, entonces eso... ese panel de control ya, ya está listo hay que hacer un pequeño par de ajustes y ya lo estaremos compartiendo, entonces muchas gracias un abrazo, nos despedimos nos vemos la próxima semana eh, y un abrazo Diego, hablamos ok, buen día, buena semana